Algunas especies parecen estar siempre al borde de la extinción. El 12 de octubre de 1989 se me encomendó la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Pero antes de desaparecer, su último grito alcanza para alertarnos. Por nuestro medio ambiente... ...por nuestra flora y nuestra fauna. S.O.S. María Julia Alzogaray. S.O.S. María Julia Alzogaray. Un llamado de atención para la preservación de nuestras bestias. Esta semana, María Julia nos interna en el fantástico mundo de los chanchos. María Julia chapoteando en el barro de un chiquero. Vean con qué naturalidad María Julia juega con los cerdos. ¿Qué poder de comunicación tiene con ellos? Escuchen en qué forma les habla. La privatización llegó y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, Un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. S.O.S. María Julia Alzogaray. Todo el amor puesto en su campaña de protección al porcino argentino. María Julia, ¿por qué elegiste proteger Marrano? ¿Por qué te viniste al chiquero? Estoy un poco cansada, digamos, de... haber pasado los últimos cinco años en oficinas públicas quiero tener mi lugar que como te he dado cuenta es un lugar bastante poco convencional ¿dónde piensas dormir? en mi casa en Rodríguez Peña y acá de trabajar SOS María Julia Alzogaray porque el medio ambiente es patrimonio de todos por ahora